del 16 de, de agosto de que nosotros llevamos una, adelante una medida de fuerza, por no ser escuchado como ahora, se llevó una medida de fuerza eh, nos atendió en su momento el jefe de gabinete, el gabinete Pérez, donde escuchó la problemática convocamos al resto de las cámaras también tanto a Fadiat como a Catac convocamos a la Federación de Acopiadores y convocó a, a, a la sociedad Rural a Juan Inagro, a todo el sector, ¿no es cierto?, donde entendíamos que en una mesa grande, donde estaba todo el sector, debía, debía arreglarse esta situación. Eh, el ministro delegó a la dirección de transporte para seguir trabajando, en eh, la segunda reunión estuvo hasta el señor Cuartango del Ministerio de Trabajo, porque también participaba del sindicato de porque entendía que en esta situación nosotros no podíamos cumplir con nada, con nada de lo que tendríamos que cumplir, porque tenemos una tarifa de, de, de diciembre del 2010, y hoy estamos a, a, a, a prácticamente noviembre del, 2010 y, y del 2011 perdón, y, y, y tenemos una tarifa totalmente desactualizada, y encima la que tenemos acordada con la Federación de Acupegare no la puede en su plenitud. Se está acordando por el 10 por el 20% debajo del acordado. Entonces lo que le habíamos pedido al gobierno de la provincia es que garantice una herramienta que nos dé una herramienta que garantice la cobrabilidad de la tarifa que se acuerde en la mesa, ¿no es cierto?, de, de concertación. No hemos sido escuchados más, ya que hicimos tres reuniones, eh, la verdad eh, que no entienden aparentemente de lo que estamos hablando. Nosotros mismos le llevamos todo armado, cómo debería ser con un estudio de costo y por qué pedimos la tarifa que estamos pidiendo. Y también eh, le armamos todo un trabajo para que ellos les sea más fácil armar la el piso sostén que lo que estamos solicitando. Le dimos 15 días en su momento, pero ya vamos más de 20 días, no hemos tenido ningún llamado, eh, y vamos a llegar lamentablemente al día 24 con un conflicto que hoy en Asamblea se, se preparó un conflicto para el día 24, donde se paraliza totalmente la actividad del CEREN en los puertos de la Provincia de Buenos Aires. ¿no?